Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde Porque yo digo lo que pienso Y hago lo que digo Y sigo obstinado Como ganado pensando Cómo hay que hacer para cambiar algo Por ejemplo, que haya suficiente pega Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla Ese tipo de cuestiones Cachan, onda, pero chan, por eso uh, me dicen que ando puro escapando. puro escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el inficto O tal vez si ya encontraron al matute Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá laea verdad que los pobres tienen tiempo para sentar sin descansar te cuento la firme nadie escoge esto la vida me obliga por eso yo protesto por eso yo molesto ya esta canción esta es la explicación muy buenas queridos oyentes de radio onda expansiva ...estamos de nuevo a la carga en un nuevo programa... ...con vosotros eh, Raimundo Soria... ...uno de los locutores de este vuestro programa... ...y es un programa, tenemos que decir que es un programa... ...bastante especial, porque lo hacemos en directo... ...o al menos en semidirecto, con la colaboración... ...de el compañero del 28 Encendido de Irola y ...muy buenas, ayer Hola, ¿qué tal? Pues un programa eh, que por cuestiones técnicas... ...estamos realizando de esta manera porque vamos a abordar un personaje histórico como es Eduardo Pons Pradas, que el propio compañero del 28 Encendido nos sugirió en la última visita que realizamos el equipo donde expansiva allí a los locales de la Radio Libre de Irala. Muy buenas, Asier. Eh, Pons Pradas es un personaje apasionante, yo me, me atrevería a definirlo de esta manera. Sí, es un personaje apasionante y que está presente como protagonista y después pues eh, como divulgador de los protagonistas, acontecimientos que marcaron el siglo 20 como la Guerra Civil, como la Segunda Guerra Mundial, la resistencia antifranquista, y por supuesto, como decía antes, pues su labor como divulgador es eh, fundamental para conocer eh, lo que es eh, el devenir de la Guerra Civil, la resistencia, el eh, maquis... En la última parte de nuestro programa también trataremos de analizar un episodio curiosísimo que le ocurrió y que, y que bueno, nos, nos pone de manifiesto que... Que cosas, eh, vamos a ya, a definirlas como cercanas a los encuentros con la cuarta fase, pues también le, le ocurrieron a Pons Parades. Sí, un, un fenómeno extrañísimo que muchas veces ha sido obviado en su, en su biografía, pero que a él le marcaría profundamente. Y del que no renunció ¿eh? Y del que no renuncio. Nunca. Muy bien, pues yo no sé si, si tienes ahí a mano esta canción del Jarama del grupo anglosajón que sonaba... Sí, es una canción de Pete Seeger Pete Seeger fue un era un cantante de country, políticamente muy comprometido eh, que si bien no, no fue un brigadista sí que pues recogía las canciones que cantaron los los brigadistas y después las grabaría eh, pues nada, es una canción sobre la batalla del Jarama que se llama Jarama Valley de Pete Seeger Pues vamos con ello. There's a valley in Spain called Harama, it's a place that we own know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. proud of the Lincoln Battalion, and the fight for Madrid that it made, there we fall like true sons of the people, as part of the 15 Brigade. La primera vez que suena música anglosajona en este espacio de onda expansiva, pero decíamos que siempre hay una primera vez para todo. Sí, está claro. <risas> eh, quizás el primer dato que llama la atención de la biografía de Eduardo Pons Pradas es que proveniente de, de familia libertaria, eh, proveniente de una familia relacionada con, con la FAI y con la CNT, eh, con apenas 16 años le pilla el inicio de la guerra civil y para poderse alistar en el ejército popular tiene que falsificar su edad. Sí, entraría después a formar parte de, de lo que se famosa quinta del biberón eh, si sí, él tenía que tener creo que 17 años él tenía 16 pues ahí tuvo que hacer el chanchullo para, para poder alistarse llegaría a ser sargento de ametralladoras y además, eh, si repasamos también su biografía, estuvo presente en muchas de las grandes batallas de, de esta guerra civil, de nuestra guerra civil, estuvo en la batalla del Jarama, estuvo presente también en, en la batalla del Ebro, en aquella, en aquella fabulosa batalla del Ebro, y otro de los datos quizás que nos llama la atención es eh, cómo él, viviendo en primera persona Todos estos, todos estos hechos bélicos nos los ha dejado narrados en los diferentes documentales en los que él participó, que participó en un montón. Eso es, como guianista, como productor, la guerrilla de la memoria, bueno, un montón, aparte de, de sus libros. Ha sido un gran divulgador de, de esa, esa parte de la guerra que él vivió y de, y de otras en las que ha investigado. Y sin él, pues no tendríamos esos datos yo y... creo que tienes por ahí, perdona compañero que te interrumpa, tienes preparado algún audio en el que el propio Eduardo Pons Pradas pues se refiere por ejemplo a temas tan polémicos dentro de, de la guerra civil como la participación de la CNT en el gobierno, se refiere por ejemplo a los llamados ministros anarquistas, yo no sé si tienes a mano el audio, sí vamos a verlo o a escucharlo en este caso entonces allí soy yo todas las barbaridades que te puedes imaginar, contra cuál? los compañeros que ya, que son ministros y ya se han olvidado de que eran obreros y de que una revolución se hace en la calle y en las barricadas, no en los ministerios bueno allí hay, y cuando los cojamos les pegaremos dos tiros, allí hay todas las barbaridad y amenazas que se ponen de gente pues muy quemada y muy y además muy fastidiada de de intuir que si se rendían las armas allí va a empezar la represión toda la gente tenía un poco en memoria la represión contra los anarquistas en la revolución bolchevique y, y, y toda la gente pues conocía que lo pise y estaban seguros de que ...como así sucedió en parte... ...de que íbamos a ser víctimas de una represión... ...por parte de los comunistas. Porque hay que tener en cuenta que Eduardo Pons Prades... Eh, ...estuvo afiliado a la CNT evidentemente... ...pero anteriormente al inicio de la guerra civil... ...o durante los años 30... Eh, ...estaba más bien cercano a lo que sería... El, ...el partido sindicalista de Ángel Pestaña. Eso es, él estuvo en esa línea del posibilismo... ...y, y bueno, pues no veía con malos ojos... Pues ...que Federica Monsen y García Oliver estuviesen ahí en el, en el gobierno como, como ministros... ...frente a otra gente, pues que, no, pues que no, le, no les hacía mucha gracia. El anterior programa que se ha realizado desde Onda Expansiva... ...entrevistábamos a Alfonso Domingo, autor del libro Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo... ...que nos cuenta la también curiosísima historia de un libertario de Madrid de los años 30 que a pesar de contar en su haber con casi 30 detenciones o más de 30 detenciones entre el periodo de la República y la monarquía de Alfonso XIII, pues termina siendo delegado especial de prisiones por Madrid en esta época en la que hay ministros anarquistas. Qué curiosa eh nuestra historia así, ¿eh? Pues sí, la verdad muy muy curioso y bueno, por lo menos García Oliver nombró a alguien que tenía experiencia lo que es en centros penitenciarios desde dentro y nunca mejor dicho. También otra de las cosas que, que podemos ver en los documentales en los que ha participado Eduardo Pons Pradas es eh, las experiencias de los matrimonios revolucionarios, que él que él llamaba. ¿Tienes, eh, por casualidad, el audio preparado? Sí, además eh, es muy bonito porque, claro, nos refleja, también nos reflejó eh, ese, la cotidianidad de la guerra civil, el cambio social, y él estuvo muy presente, bueno, lo que es la revolución en, en Barcelona. Él había nacido en el barrio del Raval, es del Raval, y bueno, también esa... ...ese reflejo del día a día está muy bien... ...que eso también nos lo, nos lo legó... ...bueno pues pongo el audio ¿verdad? Vamos allá... ...un momento en triple ejemplar... ...te he creado original dos copias... ...el original se quedaba en los archivos del sindicato... ...y se ha una copia al marido y uno a la mujer... ...y le decía cuando algún día tengáis problemas... ...y os queráis separar... ...pues venís aquí con los dos papelitos... ...sacamos el del archivo, les pegamos fuego los tres... ...y ya estáis libres otra vez... ...esa era la ceremonia oficial... ...pero luego resulta claro que ahí entró, como en muchos en muchas ocasiones, la necesidad de coaccionar un poco para que la gente entrara a la zona al no estar preparada, al no haber tiempo para la persuasión y educación, entrar a la ocasión. Entonces el sindicato, que era muy sevillano y muy gracioso, cuando salían se separaba, se cogía al, al compañero, al, al macho a un lado, y le decía, bueno, eso como les he dicho, quemar los papeles, eso no es tan fácil como piensas, ¿eh? Eso tiene que venir argumentado y pesado con, con cosas de peso. Así que aquí no vengan con puñetas, porque si venís con puñetas, yo a ti te pego una pata en los cojones y te acuerdas toda tu vida. ¿eh? Así que hala, andando. Que seáis felices y viva la revolución. Hala, por casa. Pues sí, ¿eh? clara y llanamente y de forma bastante contundente, pues expresaba Eduardo Pons Pradas... De, de episodios que él vivió en primera persona y de los que evidentemente podía hablar y de hecho habló, escribió una cantidad asombrosa de libros eh, se me ocurre, o me viene ahora a la memoria los niños republicanos en la guerra de España, también acerca de lo que después ahora inmediatamente vamos a hablar de cómo estos exiliados españoles o exiliados eh, libertarios de, de, del Estado español de, que habían perdido la guerra civil pues participan en la lucha contra, contra los nazis en, en Francia si sí, eh, él es uno de los de, de las personas que pasan la frontera hacia el estado francés huyendo de la de derrota de la guerra él eh, ya es es herido había sido herido previamente en un bombardeo en barcelona mientras colaboraba en la evacuación de heridos que bueno como, como detalle la onda expansiva le debió desplazar 50 metros. En fin, pues por dicho en ese no, programa. Yo pues, ¿eh? sí, sí, me estaba quedando en Macia Galicia. El él pasa la frontera va a Carcasona, una vez que sale del que sale del hospital, bueno, pues tiene que regularizar su, su situación allí, esos campos en los que eran internados los los exiliados y las exiliadas eh, con la experiencia de la guerra pronto se organizan el eh, llegará la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra los nazis, en un principio Paulus Prades toma parte en ella eh, siendo miembro del ejército francés. Una vez la derrota del ejército francés pues, se produce él pasa al maquis, a la resistencia como coordinador de diferentes grupos. Almax francés, ¿eh? Efectivamente, Porque sí. Porque luego le veremos lo veremos también en el maquis más bien antifranquista. Eso es, él participa en bueno, ya habla él en en varias entrevistas y tal que es especialista en perder batallas perdería la Guerra Civil, perdería la resistencia eh, antifranquista, pero bueno, ganó contra contra Hitler. Eso es. Eh, me comentabas que tenías un audio en el que explicabas cómo él se encargó con este, primero con el grupo de guerrilleros y también con integrándose en el ejército regular de el francés, el ejército de De Gaulle y de Leclerc, eh, cómo eh, limpió la zona en la que él residía pues de, de las diferentes unidades nazis que aún quedaban. No vamos a poder escuchar ese audio porque el ordenador no reconoce el formato en el que está. Pues ...por alguna pena, razón... Pena, ...pero bueno... ...lo podemos comentar... ...el... Eh, ...bueno... ...además de... ...estar en la coordinación... ...de diferentes grupos... ...participó... ...en la limpieza de Lod... ...el departamento de Lod... ...en Francia... ...que bueno... ...lo limpió de... ...de nazis... Mm, ...su labor... ...fue fundamental... ...si bien no estuvo... ...en la toma de París... ...que sería... ...pues bueno... Pues, ...vamos a votar a un Garnic... ...además... Eh, ...pues lo más espectacular... ...pues bueno... ...su labor fue fundamental... ...y... ...y además... Que es desde el primer momento, él, él vive primero, como decíamos, con el ejército francés y después con el maquis. Con el maquis que estaba, pues bueno, cuajado de, de resistentes... Eh, Veteranos de la Civil Española. De la Guerra, Civil, la Guerra Española. Civil Española, sí, del otro lado de los Pirineos, de, de la parte más más al sur de los Pirineos. Uh -huh. Fíjate que es curioso la, la toma de París que se produce por esta división o por esta, eh, sí, la novena división de, del general Leclerc, uh -huh. que en su mayor parte estaba formada por esto mismo, por personas que habían sido perdedoras de la Guerra Civil Española, eh, exiliados, en su mayor parte, eh, gente que provenía del ambiente libertario, de la CNT, etcétera, etcétera. Y se da la casualidad que son los primeros que entran en París. Eh, yo he oído decir a personas que han estudiado bastante en profundidad el tema, porque el resto del ejército no se atrevía a entrar porque no sabían muy bien qué es lo que se iban a encontrar es, es y, y aún así pues eh, Leclerc se decide y ahí entran los primeros tanques que entran, que desfilan por París, que desfilan por los campos eléseos, eh, antes de que, de que los animales se vayan, pues tenían nombres tan curiosos como eh, Guadarrama, Durruti Efectivamente, Guernica ECO eh, Qué desilusión para para estas personas que estaban dándolo todo contra el, contra el fascismo cuando las eh, supuestas las democracias europeas pues una vez han cumplido su objetivo de derrotar a alemania se desentienden porque ellos tienen la, la confianza de que después se, se va a producir la invasión el paso de los Pirineos y la derrota de franco eso es eso es ellos sí, pensaban que sí que, que bueno que no estaban haciendo otra guerra sino que era la misma guerra y el otro día vi Eh, Hispansi esta película que nos habla de los niños de Rusia de los niños republicanos que se mm -hmm. fueron y es lo que dice uno de ellos cuando está allí eh, le dice bueno pues ahora vamos a ver si con los aliados podemos cruzar la frontera y sacar a Franc eh, perdón y sacar a Franc del poder le recrimina a su compañera bueno y empezar otra guerra es la misma guerra pero esa esa intervención por parte de las potencias no se produjo no se produjo y porque a, a fin de cuentas las los mandamases a nivel internacional pues entendieron que Franco era un problema pero era un problema para sus propios ciudadanos era un problema para los españoles que le sufrían y no un problema de seguridad internacional porque se convertía en un aliado eh, ideal no dentro del contexto de la guerra fría efectivamente eso es comienza la guerra fría y, y bueno intereses económicos y sobre todo estratégicos hacen que al, al bloque occidental le venga mucho mejor que esté franco Y que no, por ejemplo, la, esa invasión por los Pirineos de, de, del Valle de Arán, pues sea un fracaso, sin ningún apoyo por parte de las democracias. Porque, curioso, eh, Ports también se integra en el, en el Maquis, en la guerrilla antifranquista, e incluso es llegado a detener en el 47, en el 46 tengo aquí apuntado. Efectivamente, en el en el año 46, además creo que pasaba los, los Pirineos con, con un guía del grupo de Kiko Sabatev amigo eh, son son detenidos él y otra persona no recuerdo quién era y será detenido y puesto en libertad gracias a un soborno al comisario y creo que el soborno es más al final no se llevó a cabo o sea le prometieron un dinero que al final no recibió mejor que mejor y sí, evidentemente. <risa> y, y bueno una vez una vez que recupera su libertad bueno él está todavía pues en la clandestinidad va a valencia donde tiene familiares para sopesar un poco la situación y, y a ver lo que se podía hacer lo que se podía organizar y está en valencia la clandestinidad un tiempo hasta que ve que, que bueno pues las y los libertarios han, han sido aniquilados a sangre y fuego eh, y que no hay nada que hacer que es que es mejor organizar algo desde desde el estado francés y vuelve a carcasona y allí hasta 1962 no puede regresar porque eh, digamos que sobre él pesa pues eh, una orden de, de búsqueda, pero es en esta época cuando se le concede una amnistía, yo no sé si coincide con con la vamos a ver con la instauración de un nuevo papa, no sé si es Juan sí. 23 o eh, pues ya pierdo la cuenta de, de los papas, pero ahí es cuando puede volver. Efectivamente, es eh, gracias a la amnistía que, que que da Franco con motivo del cambio de de de papa que vuelve en el año 62 él ya había bueno viviría, vivirá esos años entre el sur de Francia y, y España estará ahí colabora con cantidad de publicaciones será uno de los fundadores de editorial Alfaguara, por ejemplo colaborará con Historia y Vida la revista de historia será redactor del, del diario de Barcelona jefe de redacción en fin Sí, sí, una persona implicadísima primero en, en lo que sería los, los más eh, la experiencia de combate en las diferentes en los diferentes conflictos en los que participa, y después en el mundo editorial. Eh, y al igual que en el mundo de los documentales. Eh, un documental referente para conocer la historia del maquis, de la guerrilla antifranquista, es eh, la guerrilla de la memoria, donde uh -huh. uno de los que participa es el propio Eduardo Pons Prades. Sí, será un clásico de de los documentales sobre la guerra civil y sobre la resistencia antifranquista. Hay uno, una serie de documentales que se llama La guerra civil española, Ajá. que en los años 70 eh, produjo la BBC británica, que aparece cantidad de veces hablando sobre todo de la revolución en, en Barcelona. En Barcelona y en, y en Aragón. Eso es que... ...que él era también partidario de... ...nos hemos referido a él como una persona... Eh, ...partidaria del posibilismo libertario... Sí. ...pero que, eh, que duda cabe que entre sus... Eh, ...entre su, entre el bagaje eh, ideológico que él poseía... ...pues también estaba la, la necesidad de realizar... ...este proceso revolucionario único en la historia... ...de, de la humanidad. Sí, efectivamente. Y compañero, eh, otro de los detalles que quizás... ...menos se conocen de la biografía de Eduardo Pospradas es la experiencia que va a tener en agosto de 1981, cuando supuestamente es contactado... Fijaros, sé ¿eh? ¿Qué experiencia más curiosa supuestamente es contactado por unos extraterrestres? Eh, vamos a hablar de ello, y creo que me comentaste es que tenías una canción preparada, que tiene además una canción cierta historia. Pues sí, es una canción que, si habéis visto la película Platillos Volantes... Eh, bueno, aparece ahí, es una película estupenda sobre los suicidas de Tarrasa Un caso de contactados con alienígenas que acaban suicidándose para ir a un mundo mejor En ese oscuro gris mundo del franquismo, pues ellos ven la, la salida ahí eh, Los pasos compusieron este Voces de Otros Mundos que está entre lo psicodélico, lo lisérgico y lo extraterrestre Una cosa bastante curiosa una película platillos volantes en las que vemos como... Pues es un chavalito joven, ¿no? Y otro un poco más más mayor, sí. e incluso que incluso incluso los detiene la brigada político-social. Esto fue una, una constante en la, en la ufología, digamos, en la ufología menos seria o menos... Eh, el, cuando se reunía la gente en charlas y demás, muchas veces iba la policía o político-social a, a ver qué pasaba o qué era aquello que que estaba haciendo esa gente. Sí, además este hombre, uno de los suicidas tenía antecedentes en el Partido Comunista. Entonces, amigo, ya claro. tenía, digamos, dos y dos, ¿no? Sumó la policía. Bueno, vamos <susurra> a escuchar con esa con esa, vamos a escuchar esa canción, a <fusurra> ver fíjate en despraño, Estamos escuchando, ponte de otro mundo. una de las canciones que se podían escuchar en la banda sonora de esta película fantástica por ciento que es Platillos, Platillos Volantes. Volantes eso sí. es que nos cuenta la historia de los suicidas de Tarrasa que es una historia real también y que bueno pues esta gente acabó suicidándose para ir a otros a otros mundos sí y la, la utiliza en una película muy buena por muy recomendable Pues eh, aparte de todos los libros que hemos comentado en los que Pons Prades nos, nos relata pues, sus experiencias en los diferentes conflictos en los que participan las diferentes batallas que pierde todas menos la de Hitler, él mismo, él mismo comentaba pues eh, aparte de todos estos libros eh, tiene uno muy curioso que en concreto se llama El mensaje de otros mundos en el que nos narra una experiencia también vivida en primera persona donde supuestamente es contactado por seres extraterrestres y tiene una peripecia eh, de lo más peculiar Sí, y bueno, es digamos elegido para para darnos un mensaje un mensaje que él, él le marcaría profundamente él todos los esfuerzos que había hecho por explicar la historia de la revolución la guerra civil, la segunda guerra mundial el enfrentamiento contra el fascismo todas sus actividades bueno, pues esto también le marcaría y, y bueno, se trata ni más ni menos que de un encuentro eh, Con seres extraterrestres, según él eh, En concreto, si, si cogemos la, la biografía de Puntz Prades Nos cuenta que, en, en, eh, vamos a ver, en agosto de 1981 En Prats de Molló, en los Pirineos catalanes Pues él eh, va con su coche en dirección a Perpiñán Y se pierde, se desorienta Y acaba entrando en un, en un camino, vamos a decirlo, en un camino de tierra Donde se encuentra con una situación muy, muy controvertida la situación, bueno, él en su libro nos cuenta cómo parece ser que algo le está pidiendo que vaya por determinado lugar, él está de, de vacaciones en, en Prats de Moyo, cerca de Prats de Moyo, en un hotelito está con su compañera, decide ir a hacer unas fotografías va eh, coge su coche y siente eh, la necesidad de desviarse de la carretera porque él iba a dirección a Perpiñán, se desvía por una carretera y acaba en un bosque el motor se para él sale, da una vuelta por el bosque y se sienta en el capó porque piensa que debe esperar algo. Esto es lo que él nos cuenta en su en su libro como algo real, como algo como, vivido en primera persona. Eso es, no es una no es una licencia poética ni es un hecho novelado, él nos, nos lo cuenta así. En ese momento ve un resplandor muy grande en el bosque, se acerca al bosque Y se encuentra con unos seres que le invitan a subir a una nave espacial que, que está allí estacionada. Esto es un encuerto en eh, la cuarta fase, ¿eh? Ya es en la cuarta fase, porque ya es, está él dentro de la nave, no es una abducción, él, él es invitado. en le Dicen que no tenga miedo, que solo quieren hablar con él, pero... Eh, que si se quiere ir, que se vaya, no, y, no está obligado a ningún modo. Eh, eh, ¿Describe la fisonomía de estos seres? En un principio eh, nos, lo, nos los describe con un traje blanco pegado, curiosamente, que nunca se arruga, <risa> pero su apariencia es humana, en extremidades y demás. Pero en un principio él no les ve el rostro porque tienen un, un casco. Uh -huh. Él dice que es un pequeño casco, una especie de casco. Eh, eh, o sea que... En un principio les ve como humanos, eso también le da cierta confianza. Con rasgos asiáticos, además, yo sí. he leído en alguna parte. Sí, en un momento, ya cuando están dentro de la nave, le invitan a sentarse en una mesa. Son cuatro extraterrestres los que le, le invitan y se quitan los cascos. Tienen eh, rasgos, sí, orientales, ligeramente orientales. Hay eh, hombres y mujeres, digamos o eh, entre los extraterrestres eh, le piden mm, o le ofrecen ser mensajero, depositario de un mensaje para para el género humano y concretamente para las dos superpotencias de la época estamos hablando del año 81 en plena guerra fría, estamos hablando de Reagan y Andropov y que están, bueno, pues eh, sabemos que están a la gresca y era el <risa> tema de, del el riesgo por, el, por, por un hecatombe nuclear pues era grande entre todo el mundo uh -huh. eh, él, él piensa que es algo importante pero, pero más que eso nos cuenta que le pica la curiosidad eso es lo que le, le hace seguir adelante y piensa él, después de, de todas las, las cosas que he hecho en mi vida y tantos riesgos que he pasado y tantos conflictos que he vivido, esto que va a ser entonces eh, ace, acepta Le colocan un casco, un casco supongo que telepático, y, y eh, le graban en, en su mente un mensaje, que es el mensaje de otros mundos. Llama la atención, ser perdona que te interrumpa, que, que nuestra el personaje del que hoy hablamos, que Eduardo Ponsperantes, no tiene, digamos, el perfil de la típica persona que es contactada. Es una persona eh, de profundas convicciones libertarias, es una persona atea, es una persona que ha estado completamente alejada de este de este universo, nunca mejor dicho en este caso, que se ha dedicado toda su vida a luchar contra, contra las dictaduras, que ha sido perseguido por todos los regímenes y... Es una persona que vive un encuentro que parece de ciencia ficción, pero que una persona eh, como Pons Prades eh, relata en uno de sus libros, que además publica, que es que además él publica antes de morir y se preocupa de que salga. Es decir, eh, muchos pensarían, bueno, pues un historiador, un libertario como tú, quizás relatar esta experiencia tan peculiar, tan va a poder, de alguna manera, desprestigiarte. Pero él, eh, digamos, eh, con toda su convención, hace que este libro salga. Y es un libro que eh, chirría con respecto a todos los demás que la ha publicado. Es, la experiencia tiene lugar en el año 81. Este libro él lo edita en el año 83. Uh -huh. El año 83, <risa> bueno, él lo edita en la colección Documento de Planeta, que era, pues, una pues una colección donde pues, pues aparecían Andreas Faber-Kaiser Juan José Benítez bueno, pues una, un, un estilo de ufólogos o gente que estaban muy, muy por, no sé si estaban muy por vender pero de hecho sí que vendían cantidad de libros y eran beseles auténticos, aquel caballo de Troya aquel los astronautas de Yahvé y, y demás, bueno, y, y bastantes más cosas que salieron en esta colección él acepta salir ahí ...con tal de que llegue el, el mensaje... ...Lara... Eh, editorial Planeta... Uh -huh. ...le advierte... ...tu reputación va a quedar muy dañada por esto... ...porque te van a asimilar a... a ...tal vez... A una, ...a una figura un poco excéntrica... ...que ha perdido los papeles... ...o, uh -huh. o vas a hacer el ridículo... Eh, ...y él le dijo... no ...tengo la necesidad de hacer esto... ...necesito hacer esto... ...es muy importante... ...es mucho más importante que mi reputación... ...que la gente sepa... ...el contenido del mensaje... Y claro, Lara acepta Es un disco que... Hoy un disco <risa> Ya tengo la información del programa, programa de empleo, sentido, eh, ya. Es lo que tiene el pli de empleo pues es, es un libro que hoy es inencontrable Él antes de morir quiso reeditarlo Porque le parecía importante que llegase a la gente Pero no pudo Y el libro hoy en día es, es muy difícil de encontrar ah, no sé, Está descargable en, en internet Eso sí uh -huh. eh, Yo no sé cómo... ¿Cómo, cuál es el, en concreto el mensaje que estos eh, seres extraterrestres transmiten a, a, a eduardo por planes eso eh, pues, si ¿sí eh, nos puedes eh, dar alguna pista al respecto primero me gustaría comentar las circunstancias en la que le dan el mensaje para que quede grabado en su mente porque es algo que él nos relata en el en el libro previo al mensaje uh -huh. nos cuenta un poquito cómo es la bueno él le dan de, de comer y le han de beber en una nave, la nave, que se llama Luz del Cosmos. La estética es... Bueno, están en una mesa, a él le enseñan una serie de documentales en unas televisiones o pantallas que están en la mesa, en donde han estado antes sentados, son documentales sobre seres de otros mundos. Es el lenguaje de Pons Prades, que había hecho guiones para documentales y demás. Es, es su lenguaje. Ellos, en su mensaje... Mmm, nunca no contradicen los ideales de Pons Prades. es una digamos sociedad libertaria cósmica mm -hmm. uni, universal o sea que no contradice o sea contra lo que se pueda pensar casi que le no diría que le reafirma pero no contradice él no está en contra de del mensaje de de esta gente Se supone que los extraterrestres pertenecen a la armoniosa confraternidad universal, que es una, una serie de planetas unidos y y que viven pues sin, sin estas tensiones de, de la Tierra. Son planetas con nombres extraños como verde brillante, eh, desierto dorado... Son nombres muy extraños. El, tengo aquí el, el mensaje en sí. Os, os puedo leer una parte, por ejemplo... Adelante. ¿Quiénes somos? Somos los representantes de una infinidad de planetas habitados por humanos y animales de todas las especies que componen la armoniosa confraternidad universal. Nuestros deseos. Desde hace muchos siglos establecer un contacto fraternal con los habitantes del planeta Tierra. Tan solo su carácter belicoso y las acciones destructivas han hecho imposible el contacto definitivo. Desde los tiempos más remotos y por todos los medios a nuestro alcance hemos intentado dar fe de nuestra existencia y de nuestras intenciones. Y anhelábamos que la Tierra centrase toda su inteligencia y esfuerzos en corresponder a nuestros intentos. En lugar de eso, recientemente las potencias más civilizadas han procurado mantener en secreto muchas de nuestras apariciones sobre la Tierra. Como nosotros somos gente de paz, nos hemos limitado a visitar periódicamente la Tierra y a observarla, siempre con la esperanza de que un día se establecería el tan deseado contacto definitivo. Contacto que no ha sido posible, repetimos, a causa de vuestras guerras en las que... Al paso de los tiempos han ido empleando recursos destructivos de mayor potencia hasta alcanzar la situación actual en que el planeta Tierra puede saltar por los aires. Es lo que comentábamos antes de, de esta situación de terror nuclear. <risa> digamos, eh, eh, curioso que no es esta situación o el catastrofismo es inherente a todos los contactados de esta época. Claro. No es el no es el único ni en fin Sí, el mensaje el mensaje es claro, es si la cosa no cambia, pues la tierra y sus habitantes pues pueden pueden eh, precipitarse hacia un abismo, pero eh, más allá de, de esta curiosísima experiencia que vive que vive el personaje del que estamos eh, abordando y de que vive Eduardo Pons a mí me gustaría preguntaros compañeros que estáis allí en mm. esta prestigiosa Radio Libre del barrio de Irala, eh, me gustaría preguntaros eh sentido podemos dar a, a esta situación porque, no lo sé, a mí todo me, re, mí todo me resulta muy extraño puede que sean eh, personajes extraterrestres que contactan con esta persona para tratar de llevar un mensaje pero a mí creo que podemos ver más allá de un trasfondo. Yo no sé, Yasir ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno eh, Pons Prades asegura que eran extraterrestres él lo tiene muy claro lo tenía muy claro y lo tuvo claro hasta el final. El... El hecho es, este se es la escena la situamos en en una España de transición de una dictadura una dictadura blanda, digamos, Ajá. de una situación política muy muy inestable con los militares a la gresca, los tecnócratas eh, del franquismo queriendo derivar a una monarquía parlamentaria, mmm, les vendría muy mal que personajes como como Pons Prades que sí tenían que decir algo en, eh, al nivel cultural, pero les interesaba mucho que fuesen desprestigiados. Es posible, es posi esto es una teoría mía, es una chismerada mía. Es posible. Eh, yo, mm, Después, sin querer, sin querer eh, posicionarme, voy a voy a tratar de ser objetivo por una vez en la historia de esta radio, a mí personalmente eh, me resulta todo muy raro. Yo no sé si el compañero, ¿qué, qué opina el compañero de, de Nómadas? Eh... Yo... Se no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, sí se estaba dándole vueltas, además, cuando, eh, era lo que más, fue, curiosamente, lo que más conocía de este personaje, ¿no? Esta aducción, eh, supuesta aducción, y gracias a que Asier me lo comentó y pude escuchar una emisión de un programa de radio en el que, dedicado a este tema, en el que hablaban sobre sobre él y, de alguna forma, echaban, echaban por tierra todo este supuesto esta supuesta encuentro ¿no? con extraterrestres. Yo, a mí lo que más me sorprende no es que tuviera este encuentro o que él pensara que fuera cierto este encuentro, sino que asumiera ese mensaje y que lo quisiera difundir. con Una persona con esa trayectoria tan práctica, tan tan ligada a la calle, a, a, luego además eh, metido al mundo editorial, etcétera, que... Yo creo que me da la sensación que hubo una evolución ahí en su, en su ideario, en su forma de pensar, etcétera, quizá eh, fue dejando poco a poco ese diario, ese ideario eh, libertario y práctico y, y se dejó influenciar por la situación política del momento, mientras saber también cómo estaba él personalmente, porque yo no, no tengo conocimiento de cómo era él personalmente en esa época... Y, y a mí y lo que y lo que más me cuesta creer es eso que, que ese mensaje lo asumiiera como propio y que tuviera esa necesidad de contarlo o sea que ahí yo creo que influyen cosas que, que le hicieron cambiar en, en su vida para poder para llegar a asumir ese mensaje y tener esa necesidad de contarlo que, porque era un mensaje que, que, que es que estaba claro que no iba a calar en ningún lado que ya estaba como decía Sierres estaba había otras personas que habían sido aducidas que lo comentaban que él iba a aportar él como puede, puede puede pensar que lo que él diga puede realmente calar y, y cambiar esa, esa guerra fría que se producía en ese momento y yo, yo creo que bueno es que hay que también ver la historia que nos cuenta por pues, es un libro que se, que se lee facilísimo él, previo al no quiero ser malo previo al, a la implantación del mensaje ¿Mm? le dan de beber un líquido que sabe a naranja, pomelo y limón toda la vez <risa> y unas pastillas unas pastillas después de las cuales él se encuentra saciado, no tiene hambre, porque se pasa 7 horas en la nave cuidado uh -huh. él está saciado, no tiene hambre y tiene una situación de bienestar que antes no tenía uh -huh. esto me recuerda mucho a, a, a proyectos mk ultra me suena algo así me, me suena a inteligencia o sea, ¿tú crees que fue un montaje? que le hicieron una... le prepararon ahí un, un escenario Hombre, ufológico para no que, eliminar a este, a este personaje que podría influir a nivel cultural y político en la sociedad como dicen los muñecos animados, yo no quiero ser dogmático, no no niego la posibilidad de que los extraterrestres bajasen, me parece una cosa muy rara Máxime cuando su estética se... vamos, era te, totalmente lo que se llevaba lo que estaba ir en los 80's <risa> Decir, cu cuando nos hace la cuando nos hace un poquito el retrato, sí. pues la estética es ochenta, es de una serie de los 80. Ajá. Es te quiero decir, salen unas pantallas, unos televisores, no sale un holograma, no sale claro. un, te quiero decir, hoy en día no no, no en ninguna película sale de no, nave está en el estilo Star Trek eh, ni Sí, es, eh, es algo es algo curioso. Lo que sí que lo que sí que no hay ninguna duda en pensar que Eduardo se lo creyó. Eso sí, Eduardo <risa> se lo creyó. Ahora es... bien, eh y si las... tres fueran agentes del servicio secreto, hay que tener en cuenta una cosa que los Pirineos durante todo el periodo de la dictadura y durante periodos anteriores, eh, lo desconozco lo desconozco en la actualidad, pero han sido siempre un lugar donde hay presencia de eh, los diferentes servicios secretos de los países que tienen intereses, el servicio secreto francés, evidentemente, el español y también el inglés uh -huh. y es una época como es la transición estamos hablando de agosto de 1981 y hay que tener en cuenta que Pons Prades escribe también un, un libro que es crónica negra de la transición española uh -huh. y yo eh, siento discrepar contigo David sí, sí, sí. pero yo creo que no es que de alguna manera él rebajara sus ideales porque creo que, que Asier tiene un audio por ahí eh, de un vídeo del 2005 en el que nos habla de, eh, el vídeo se llama el documental se llama Los que quisieron matar a Franco y nos habla de los diferentes atentados en los que eh, participa el movimiento libertario contra uh -huh. la vida del caudillo y en uno de ellos, en concreto el de 1948, él habla de que fracasa y que si él hubiera estado allí aquel atentado no hubiera fracasado. Yo no sé si tienes el audio preparado Asier. Sí, está aquí. Vamos a escucharlo y este vídeo, queridos compañeros es uh -huh. de 2005. Vale, y, vale ¿eh? Son post-prades con ideas y Y posicionamientos libertarios muy claros sí sí sí vamos allá sin embargo, una persona que participó en la preparación del atentado, Manolo Huet le contó a Eduard Pons Pradas que el fracaso del atentado no se debió a la presunta aparición de los cazas le dijo lo siguiente si yo subo una avioneta el cagado ese de piloto no da media vuelta ¿eh? porque eso que había dos aviones de caza encima de eso es mentira Porque si hay dos aviones de casa encima de él, o lo echan no a aterrizar a en España a él. Es eso se lo No había ningún avión encima. Y si yo estoy ahí, le meto el cañón de mi pistola en el cogote, y las bombas encima de los billetes se tiran. Ya lo creo que Sin se tiran. Nos estaba aquí hablando, Eduardo, del intento de atentado contra el general Franco en agosto de 1948, en concreto en la Bahía de la Concha, un avión que sale desde DAX, pilotado por por varios eh, anarquistas exiliados eh, tras la Guerra Civil Española, eh, y que tienen un plan y es arrojar una serie de artefactos sobre la sobre el yate en el que se encontraba en se encontraba el dictador, el atentado fracasa evidentemente, el avión se vuelve por sus pasos y participa Eduardo Pons Prades en este documental en el que nos narra un poco todas estas todos estos intentos fallidos de atentado contra Franco. Participó en muchos documentales Eduardo Pons Prades. Sí, un montón y bueno, muchas veces prestando testimonio, otras veces como guionista, bueno, como productor una persona muy inquieta y y que bueno que sí él eh, sí permanecía permaneció fiel a, a sus principios y a su ideología y vamos pero uh -huh. es que el mensaje no contradecía lo que él pensaba eso es es lo curioso eso es lo curioso porque si es una especie él, él, perdón, sigue perdona, ateo, perdona, perdona. él sigue siendo ateo ah, porque ¿sí? el, los ateos no reconocen ningún dios o sea no hay algo Especialmente espiritual Es algo también que le distingue de otros contactados uh -huh. Que contactan con divinidades O gentes espiritualmente superiores Según ellos Pero aquí no se está diciendo eso Se está diciendo de gente que vive De forma diferente Pero él dice que son humanos Son de otra tierra o de otro planeta Pero son humanos Eso también es muy curioso Es pintoresco uh -huh. Da la impresión de que quieren que se lo crea de verdad O que realmente es así es, es muy real para él porque no, no contradice nada, aunque le ponen en, en un plano en una situación absurda, porque es una situación absurda, estás con unos extraterrestres comiéndote unas pastillas y tomando un zumo en una mesa, sentado, es algo que no te esperas cuando vas a hacer unas fotos a Perpiñán. Es, es, no, pero... es una situación extraña, muy extraña, que uh -huh. que también eh, le hace receptivo a, a, a ese mensaje que termina amenazando a las potencias mundiales, a la Sazón, a Unión Soviética y Estados Unidos... ...que de continuar con, con eh, sobre todo, con el proyecto este de la, eh, las grandes galaxias... Sí. ...que era incipiente en aquella época, sí. en el año 83 se haría oficial... ...pero que en el 81 ya estaba ahí, eh, pues de, y de seguir con pues con esa proliferación de armas... ...de, de, de destrucción masiva, digamos, él, iban a paralizar la Tierra, como ellos llaman... ...iban a paralizar la Tierra o la vida sobre la Tierra y especialmente en los lugares donde lo, una de las potencias tenía bases y, y se refería obviamente a... ¿Al Estado español a España? A, a, no, a Estados Unidos una de las potencias que iba, que iba a paralizar la vida en ella en su tierra pues era en Estados Unidos porque era por una parte la que llevaba la iniciativa en el tema de la guerra de las galaxias y en... bueno todo muy de actualidad en la época y... Y que, bueno, tampoco contradecía, ¿no? Porque qué, qué gozaba que paralizarse en eso, de esa forma o no, o esa amenaza a los Estados Unidos de la, de la época Reagan. Casi sí. nada. Bueno, hoy en día tampoco se queda atrás, pero bueno. <risa> ¿Te has referido, compañero, a... ...a elementos como el proyecto MK Ultra... ...no sé si lo, si lo pronuncio bien... Eh, ...yo te pediría que de forma brevísima... ...les explicaras a nuestros oyentes... ...en qué consiste este proyecto... ...y si de alguna manera puede tener alguna relación... ...con el caso que Eduardo Bonos prades vive en primera persona. Sí, se conoce el proyecto MK Ultra... ...a un grupo de proyectos... ...de, de, de la inteligencia del ejército estadounidense... ...tratan sobre el control mental... No, sol, no tratan de matar tratan de manipular la mente pues utilizando diversas técnicas y combinándolas entre sí utilizando drogas, utilizando hipnosis, utilizando tortura psicológica eh, en fin, se trata de, de manipular al máximo para hacer que una persona haga lo que no quiere hacer sin darse cuenta eh, antes el Mk ultra se llamó Artichoke ahí participó Frank Olson Frank Olson fue un científico especializado en eh, tratamientos con LSD y demás y bueno, que acabó participando en estos proyectos y que en vista de las barbaridades que se habían hecho en Alemania en las bases estadounidenses y en Corea uh -huh. estos experimentos y palizas y muertes, y torturas y demás bueno, él decidió hablar eh, con la prensa y bueno, le metieron una sobredosis de LSD Sin que él se diese cuenta Lo que le condujo a una paranoia Que le llevó a tirarse por la ventana de un onceavo piso Esto que puede parecer Una conspiración, una conspiranoia Mejor dicho Esto fue en el año 97 La familia logró Que se reabriese el caso Se investigase y 40 años después El gobierno estadounidense Pues lo reconoció Reconoció que a, le habían envenenado Le habían intoxicado con el SD Para que se volviese loco y muriese frank olson qué curioso que la mayoría de, de casos de adducciones o el fenómeno ufológico en sí mismo tiene su origen a partir de la guerra fría yo creo que eh, así yo creo que eres uno de, de las personas que eh, de alguna manera plantea la hipótesis de que todo o gran parte de la ufología tiene que ver con esta rivalidad de las dos grandes potencias con esa con esa situación de ...de control mental... ...es una forma de, con de control mental... ...aparte que hay un mercado... Eh, ...en occidente... ...muy amplio... Uh -huh. ...me gustaría contar una anécdota... ...de uno de estos proyectos... ...englobados en el mk MKUltra... ...el proyecto Moon ...se trataba de... ...derrocar a Castro simulando una aparición mariana en el malecón de La Habana. <risa> Madre mía, ¿eh? De tal forma ya, que, tiene, ya tiene curro el tema. De tal forma que la Virgen aparecería en el malecón de La Habana, daría un mensaje anticastrista, uh -huh. el pueblo se sublevaría y acabarían con Castro. O sea, quiere decir, esa es la mentalidad. Tal vez no es la mentalidad eh, actual, que puede ser más sutil, uh -huh. pero esta gente jugaba con la lisergia con el LSD, con cosas muy atrevidas, disparatadas a veces. <risa> mm, yo, si tú el fenómeno hay, lo veo como un fenómeno sociológico, no, no misterioso, es sociológico, es es manipulación, puede haber algún, bueno, no sé, no puedo decir a ciencia cierta que todo sea falso, <risa> no, pero creo que si si es que existe el fenómeno, ha sido muy bien utilizado por por el sistema, digamos, o por los estados como cortina de humo para otra serie de, de digamos, actividades quizás de actividades mucho más más turbulentas. Por ejemplo, el, pues el caso o la te, mi teoría sobre este caso, ¿no? Sobre el caso Ponsprades, que también que también puede ser eso, ¿no? O sea, porque la reacción de la gente al, al conocer este detalle de Ponsprades puede ser de, de pensar este hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace esto? Sin embargo, claro, tú cuando lees el libro te das cuenta que no contradice, eso es una Maniobra estupenda bueno. Pues eh, eh, Hemos tratado de analizar no solamente la biografía más histórica y más belicista de, de este personaje, eh, digamos, apasionantes como es Eduardo Pons Prades, y también hemos tratado de ver eh, este aspecto más controvertido de su biografía, como es el supuesto contacto con unos eh, seres extraterrestres, que, como bien comentan nuestros compañeros desde allá, desde el barrio de la Irola, desde el barrio de la Irala en concreto, pues eh, son extraterrestres que están por la confraternidad universal libertaria, qué cosa más bonita, ¿eh? Sí, son muy majos. Son ¿Qué muy cosa más bonita, mucho mejor que una aparición mariana con mensaje antica anticastrista. ¿eh? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y además en las pantallitas cuando le ponen esos documentales a Eduardo, eh, unos documentales sobre cómo recibe la gente a la nave espacial cuando llega a otros pla planetas como el verde brillante y demás y que se lo pasan muy bien y son muy felices porque se llevan todos bien, sean de donde sean, y de color que sea y de la forma sí, que Sí, da igual. Se Pero llevan no todos deja de ser muy un bien. El mensaje positivo en nuestras sociedades, en donde quizás eh, otra serie de mensajes que nos hablan de la xenofobia y del, del odio a lo diferente, pues eh, tienen cierto reingambre. Pues sí, me quedo con eso del, del libro, un libro muy ameno y, y muy recomendable. Pues señores, yo creo que vamos entrando en la recta final, ha sido verdaderamente un placer poder conversar con vosotros, aunque sea a través del teléfono, eh, estoy muy agradecido de que os hayáis dejado embarcar en esta aventura, que me habéis embarcado vosotros tú mismo, Asier, cuando me comentaste la historia de Pons Prades, al que conocía de su aparición en documentales, pero desconocía este episodio tan peculiar de su historia, y hemos disfrutado un poco con la radio en directo, hemos continuado estrechando los lazos de hermanamiento en, en estas radios que, que poco a poco terminarán fusionándose o convirtiéndose en un híbrido radiofónico que será terriblemente imparable y la aparición mariana de Fidel Castro nos, nos quitará las ganas de hacer radio ¿eh? no, está claro podemos sí. con eso y con mucho más efectivamente, pues muchas gracias, un fuerte abrazo compañeros igualmente, un placer Muy bien, pues eh, lo dicho, vamos a ver si eh, no solamente emitimos en directo, sino también nuestros oyentes eh, a través del blog de Onda Expansiva pueden tener acceso. Así que os pido que cuando lo tengáis grabado, por favor, me enviéis el enlace a, a la radio, de, al, blog, al, al blog, perdón, que fijaros, eh, llevo tres años haciendo radio y, me, y estoy nervioso eh, de hacer este programa. Se te lengua la treva. O efectivamente se, se sí. bueno, traba. Habrá más sobre otros temas apasionantes. Espero más reuniones o nos veremos para charlar. Cuenta con ello con y con, contacta con mi visita cuando ya las cuando ya las eh, obligaciones laborales me lo permitan, allá por el verano, contar Fantástico. con una visita mía y de otras tantas personas. Ya sabéis de este proyecto que es una expansiva que no deja de crecer. El otro día Cuéntanos, ¿hay alguna novedad? Efectivamente, el otro día recibimos la noticia de que Manel de Esta Bike, que emitía hasta ahora desde Shinshirik y Ratia, sí, sí. pues ha decidido fusionarse con este proyecto y va a pasar a realizar sus programas que se emitirán a través del blog panel de Estabay, y luego tenemos a la parte más burgalesa y más, digamos, a ver, de rancio a bolengo, como <ríe> de, de onda expansiva, que está no está parando, o sea, que no está dejando de hacer programas como es Spicabea y Family, Ajá. y yo allí que voy y vengo desde este exilio de Gamonal hasta esas regiones oscuras y tenebrosas de, del centro de Europa, y bueno, y ahí nos estamos poniendo las pilas a ver si tarde o temprano deja de ser una utopía dar el salto desde la red a las ondas y entonces ya sí que convertirnos en algo imparable ni el servicio secreto francés, mucho menos el inglés nos podrá detener. Sí. Cada, cada vez se ve más cerca y, y vamos, que eh, tiene que aparecer ya esa, esa radia y física porque hay algunos que llevamos ya un tiempo de más eh, conociendo el proyecto y, y, y, vamos, tenemos unas ganas ya de, de poder aparecer por ahí por, por estos estudios y hacer un programa claro, ¿no? allí tremendo. Bueno, pues mientras tanto, la red, eh, la red también, en la red tenemos cabida y, por supuesto, en el dial de, de Irola de Radía... No la de alguna manera es nuestra hermana mayor y a la cual queremos como una madre sin que <risa> tener que ser la virgen castrista esa de la que hablaba el compañero no, o esa no, o esa no, que está muy mal muy bien, pues muchas gracias un fuerte abrazo, ha sido ha sido además un, un programa interesante eh, yo cantaría, pero no sé si vamos a perder la característica seriedad que caracteriza nunca mejor dicho a Raimundo cántate, cántate una canción, yo es que no sé cantar cántate, cántatela Raimundo canto Venga, muy mal, pues. pero me gusta mucho <risa> oírte cantar, eh que no es la primera vez. Dice... Esta es de vuestra tierra. Vale. A mí me gusta el pipiripipi <risa> de la bota en pinar papapá <risa> con el pipiripipi con el paparapapá y al que no le gusta el vino es un animal... ¿Qué? O es por no gastar. Que cuando yo la palme tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar. Era ¿Qué? para que hicierais los coros ahora, ¿eh? Claro, ¿Que, que me han de enterrar, enterrar claro. en una bodega <risa> al pie de una cuba con un grano de uva en el paladar. En el paladar. El paladar. Y me gusta de Labo Time. Pinal, Pinal. para papá. Pa. Con el pipi pipi. Pi, pi, Con pi, el papapapá. Pa, pa. pa. Al que no <ríe> le gusta el vino. Es un animal. O no tiene un real, que claro. es lo más nor. Sí, mal. Claro. Venga. Bueno, <ríe> señores, le hemos dado el toque de friquismo a nuestro programa, como el propio Ponspray